Ahí tenés un problema más grande donde es la cancelación colectiva del artista. Claro. Eh, si yo decido no escuchar a Cordera, por uh -huh. ejemplo, bueno, listo, lo escucho o no lo escucho y listo. Ahora, una campaña de cancelación sobre Pero un es artista... es otra cosa. Ya pasa y, digamos, eh, se vuelve... Otra eh, otra etapa uh -huh. de, de, de esa... La verdad que desmotiva de esa, igual. Esa A mí me ha desmotivado mucho seguir escuchándolo. Uh -huh. Pero bueno, nada, son son discusiones muy interesantes que se dan acá en la mañana de la Radiográfica. Búscanos en Facebook como Radiográfica FM 89.3 En Twitter e Instagram somos arroba radiográfica893. Faltan 15 minutos para las 12 del mediodía, recordarán, y bueno, se habrán enterado ustedes a través de la gráfica y fue agenda de, del día de ayer y continúa obviamente eh, en una, eh, continúa la investigación porque fue confirmado que el cuerpo hallado en Cola de Ballena, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Así es el es. de Facundo Astudillo Castro, ayer eh, se realizó una audiencia virtual en la que se confirmó esto entre la jueza Marrón y los integrantes de las querellas, así como la madre de Facundo, Cristina. Una de las personas que estuvo allí es Margarita harque abogada de la Comisión Provincial por la Memoria. Margarita, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández, Selem, Leila Habitar, te saludamos. Buen día, Lautaro, ¿qué tal? Muy bien. Eh, comentanos, en, en esta audiencia que hubo ayer... ¿Qué eh, datos, digamos, que confirmas eh, que se pudieron aportar eh, además de la confirmación o fue solo la confirmación de la identidad? No, fue la, la primera etapa, digamos, que fue la confirmación de la identidad de Facundo, algo muy necesario para para su mamá que estaba esperando, ella eh, confiaba en que eso iba a ser así, tenía esa certeza y bueno, para ejercer su, su derecho al duelo de ella y de su familia, era muy necesario, de hecho hoy ya se está está viajando el cuerpo de Facundo hacia la localidad y se va a realizar este este perilio, ¿verdad? Así que eh, en principio eso es lo lo, lo que sucedió ayer. Eh, para el 1 de octubre aproximadamente lo que se espera son este ya los estudios complementarios y el el estudio definitivo, el, el, el informe definitivo de autopsia. Mhm. Uh -huh. Margarita, buen día, acá te saluda Leila. Eh, Buen día, ¿cómo estás? Bien, lo que resta saber de esos eh, restos que se encontraron ahí en Colá de Ballena, eh, ¿puede llegar a determinar eh, la causa de la muerte o, o dar algún tipo de indicio de lo que pasó con, con Facundo? Es posible, eh, es posible, sabemos de todos modos que estamos hasta ante un cuerpo con, con bastante, digamos, deterioro. Eh, por lo tanto es algo que hay que constatarlo en en en la, en la los propios estudios, ¿verdad? Esto es algo que también está siendo controlado por la perito de parte de la familia, la doctora Victoria Kramer, así que bueno, entendemos que va a haber un ateneo o dos ateneos, tengo entendido, previo a la elaboración del informe final eh y bueno, en función de eso, esperemos eh, este Bueno, cuáles son los resultados, qué qué puede traer el cuerpo a la causa. Mientras tanto, entendemos eh que bueno, que está eh digamos la obligación de continuar investigando, esto no paraliza ninguna investigación y seguimos con pruebas, audiencias, y distintas diligencias eh en la causa, ¿verdad? Claro. Uh -huh. sí. Margarita hay una foto donde se lo ve a Facundo siendo detenido por la policía no está él de espaldas ahí detrás un patrullero y lo que dice la mamá de Facundo es que en esa foto a él le falta su gorra le falta una zapatilla y en este lugar donde encontraron los restos también había algunos elementos, creo que estaba la zapatilla, algunas medias esos elementos también se van a peritar, qué, qué expectativas hay eh, en torno a esas pericias y para cuándo pueden estar Sí, lo, lo único que, que Cristina ha reconocido como de facundo y que la encontró ella a unos metros del cuerpo eh, es la zapatilla el resto de las prendas no no de ese hallazgo en en, Punta de eh, en cola de ballena no no lo ha reconocido eh, uh -huh. y, y quizás tenía dudas sobre un buzo encontrado en otro Eh, lugar sobre Ruta 13 en lo que se había encontrado una mochila donde solo podía reconocer quizás, no tenía certeza eh, como un buzo de Facundo así que todo esto sí está con pericias en este momento eh, bueno, también ha habido un, una suerte de visagra en la causa los reclamos de Cristina fueron escuchados por el Procurador General de la Nación en una audiencia que tuvimos el miércoles de la semana pasada eh, se han eh, designado dos fiscales para actuar de manera conjunta con el fiscal Martínez, como todos ustedes sabrán ha sido recusado por ambas jerellas en dos oportunidades, sostenido por la jueza Marrón, pero bueno, entendemos muy importantes esas incorporaciones, porque son eh, unas miradas eh, en principio de fuera del territorio, y de procuraduría una procuraduría especializada como es la Procubin, creada precisamente para este tipo de casos, Y por otra parte, el doctor Azolín, que es además de especializado y a cargo de una dirección de ciberdelitos de la Procuración, es también el fiscal de cámaras en este momento eh, interino de Bahía Blanca. Uh -huh. Uh -huh. Eh, estuvimos hablando hace algunos días con eh, uno de los abogados, con, con Leandro Aparicio, que nos comentaba Eh, lo que consideran que es el procedimiento de encubrimiento ante el, la desaparición forzada por parte de la policía bonaerense. Los hallazgos de cola de ballena y, y bueno, la, la confirmación del cuerpo y lo que se ha eh, encontrado, eh, sostienen, digamos, refuerzan la hipótesis, la modifican, eh, cómo, cómo lo analizan dentro de las, de, de, por ejemplo, del hallazgo en la comisaría del amuleto de Facundo y de otras pistas vamos a decir que fueron uniendo sobre sobre el camino hacia la bonaerense sí por supuesto que, que está eh, este hallazgo eh, las eh, las características digamos del entorno el tema de las zapatillas que ustedes mencionaban esta eh, probable digamos este menor eh, tiempo que Eh, que esa zapatilla pudiera haber estado en el lugar eh el tema que si bien la marea digamos allí este es, este sube notablemente hubiera podido permanecer en este lugar llama la atención, pero por supuesto que aquí el el elemento más contundente que aún falta su su análisis definitivo es el hallazgo de ese elemento tan singular de Facundo en en el puesto de Origone. Eh, y por supuesto eh, también fundamentalmente ante la eh, en todo caso eh, recordemos que los policías fueron presentándose como por goteo a declarar cuando la causa estaba en, en, en manos de la justicia provincial y eh, donde la policía no había sido apartada como debe ocurrir en estos hechos de la investigación, fueron presentándose a hacer declaraciones en, en la causa provincial, Eh o sea hay una hiperactividad de la policía posterior y uh -huh. también del del día del hecho, eh generando distintos relatos sobre el camino de Facundo, así es que creemos que que todo esto tiene que ir encontrando luz con las pruebas científicas lo que le hemos requerido a los tres fiscales en una audiencia que pidieron las dos querellas, pedimos las dos querellas y que se revisó en el día de antes de ayer, pidiendo transparencia contralor o apartamiento de las fuerzas eh, policiales para determinadas tareas más delicadas en el marco de la causa y bueno, estamos esperando entonces eh, un poco continuar eh, la investigación con un temperamento eh, que entendemos que ponga también a la víctima en el, en el centro de su mirada uh -huh. eh, la familia y la obviamente la defensa la, los abogados de, de Cristina de la familia de, de facundo habían pedido la recusación del fiscal ulpiano Martínez eh, no se dio pero sí se incorporaron como bien decías Margarita a, a otros dos fiscales han tenido contacto ya ¿Y, y cómo analizan por ahora el trabajo de Andrés jaine y Horacio asolín que se han incorporado Bueno, el doctor Ja venía interviniendo desde el principio en la causa, eh realmente con una actividad este muy donde se demostraba su especialización fundamentalmente en las audiencias. Eh, pero entendemos que no no era plena su intervención de hecho como querella institucional tenemos varias presentaciones en la causa donde reclamábamos eso como también eh las las otras digamos intervenciones eh, insisto en prueba científica en pruebas de teléfonos en abel etcétera que ahora hemos requerido Eh, la integración, digamos, de todas esas pruebas en un informe único, integral, articulado, porque es muy voluminosa, por parte de la CIP, que es la Dirección de Análisis de Datos Técnicos, eh, que depende de la Procuración General de herramientas que han sido creadas precisamente para dotar de transparencia los informes en las capas federales. Uh -huh. Así que eh, nosotros, como querellas, conjuntamente requerimos una reunión con los tres fiscales de esa reunión se celebró con la presencia de Cristina y requerimos estos extremos que marquen la investigación eh, recibimos eh, por supuesto de los dos nuevos fiscales eh, eh, notamos mucha perceptividad en eso y, y bueno estamos esperando entonces eh, un poco hay una suerte no de impas pero eh, bueno eh, tenemos a Cristina atravesando este momento eh, entendemos que reanudamos las audiencias el día lunes Y bueno, eh, esperamos poder este, contar un poco. También hemos reclamado por el acceso a la información de las querezas. Eh, más allá de que los sistemas eh, son obsoletos, entendemos que es una causa por la cual debemos tener en tiempo el acceso a la información que va ingresando a la causa. Eso no venía sucediendo así. Teníamos entregas semanales o cada 10 días. Y bueno, es lo que estamos de algún modo este, reclamando. Uh -huh. Margarita, hasta el momento no hay imputados, ¿no? En la causa... No no hay imputados en la causa y también hay una intervención fiscal inexplicable por ponerle alguna calificación que fue que con con una prueba muy endeble requirió dos detenciones en todo así un precedente en principio sobre basado en unos diálogos que no encuentran contexto todavía de whatsapp entre los los policías eh Hannahcurruinca y Gabriel Sosa no encuentra aún un contexto, pero bueno, lo cierto es que eh, eso hizo que la jueza denegara una primer tanda de detenciones y luego cuando ya hubo mayores evidencias como el objeto encontrado en en Origone, eh, también la jueza se sumara al mismo temperamento anterior y no diera lugar a las detenciones. Así que, eh, bueno, eh, esperamos también eh, eh, que estos temperamentos propios eh, puedan ir siendo revertidos, que podamos entrar en una etapa eh, de mayores también eh, pruebas, indagatorias y demás, y continuar la investigación, ¿verdad?, con, uh -huh. con transparencia y celeridad, que es lo que se requiere para estos casos. Así se lo había indicado ya el Estado argentino. Eh, el, el Comité de Desaparición Forzada de Personas en una presentación que hicimos como Comisión Provincial por la Memoria, y que, eh, por supuesto, ahora ya estaríamos actualizando un informe respecto de todas estas este déficit en la investigación, ¿verdad? Uh -huh. Estamos charlando con Margarita harque abogada de la Comisión Provincial por la Memoria. Eh, obviamente tuvo repercusiones inmediatas el anuncio, la confirmación del día de ayer. Tanto Alberto Fernández como el gobernador Axel Kicillof se pusieron a disposición y dijeron que van a trabajar para que se sepa la verdad. Eh, ¿Les llamó la atención o, o qué le generó eh, tanto a la familia como como ustedes en el trabajo cotidiano Eh, la posición de Berni, que fue del de ministro del ministro de Seguridad de la provincia, que quizá esperábamos alguna declaración, y publicó esto de la toma de tierras y la mano dura, eh, ¿qué, ¿qué le genera esta actitud de, del ministro de Seguridad? Mucha preocupación, por supuesto, mucha preocupación, eh, un poco por lo que es la historia de la policía bonaerense, por la necesidad de que el control civil sobre las fuerzas de seguridad eh, sea estricto eh, no sea digamos condescendiente con las prácticas que sabemos que son históricas y que son sistemáticas lamentablemente en la fuerza policial provincial, bueno como en otras policías también eh, de nuestro país, pero fundamentalmente mucha preocupación uh -huh. Margarita te agradecemos mucho por esta comunicación con la gráfica bueno, adiós gracias a ustedes por difundir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 ¿No? después de todo esto que estamos relatando, y tampoco hay que olvidar las denuncias por parte de la familia de la exnovia de Facundo, eh, que sufrió hostigamiento, persecución por parte de la propia policía, uh -huh. eh, que querían imputar al hermano del excuñado de Facundo eh, para que declare de manera ilegal, este bueno un montón de, de irregularidades en torno